Hoy comenzamos nueva temporada, la séptima temporada de Euskal Música, que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2018. Escucharemos las novedades discográficas que nos llegan de cada una de las discográficas y también las novedades que nos mandan los grupos. También tendremos un hueco para las noticias. ...más destacadas, la agenda de conciertos y por supuesto... ...programas especiales y discografía de grupos. Y como no, no faltarán las entrevistas con los grupos... ...que editan disco y por supuesto que se pasarán por aquí... ...por Euskal Música, por Berriozar y Ratia para presentárnoslo. Todo ello desde un el jueves 28 de septiembre del 2017... ...hasta finales del mes de junio del 2018... ...todo ello en una nueva temporada... ...la séptima temporada ya... ...de Euskal Música en Berriozani Ratia... ...en el 100.8 de la FM... Para abrir esta nueva temporada... ...para abrir la séptima temporada de Euskal Música... ...el programa número 245... ...tenemos varias novedades... ...el nuevo trabajo discográfico... ...para la formación del barrio de Santuchu... Solte con ese álbum en directo, grabado el pasado 15 de julio en Santuchu. También escucharemos el segundo trabajo discográfico para la formación del norte de Nafarroa Cates, que después de aquel álbum Beggy y regresan al panorama musical con su nuevo larga duración titulado Sine. También, como no, escucharemos a los berrio Berriozartarras Bocanada que siguen su gira, presentación del Álbum Libres y que al finales de noviembre de este año 2017 harán eh, pues el último concierto, el concierto fin de gira aquí en Iruña, más concretamente en la Sala Central. También escucharemos a la formación de Aibar Puro Relajo que regresa al parón musical con su quinto trabajo de estudio, Yo no me caso, compadre. Y por supuesto nos iremos a la localidad en Navarra de Estella, Lizarra... ...porque de ahí nos llega una banda. Desde ahí nos llega la formación llamada Ircaya, una banda que nos llega con una propuesta musical bastante interesante, bastante sorprendente. Todo ello en este primer programa de esta nueva temporada, séptima temporada, de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Y como me quedado sin música de fondo, vamos a comenzar ya el programa de hoy y lo vamos a hacer con la formación Solte, que llegan desde el Bilbaíno Barrio de Santuchu, donde a finales del 2006 comenzó a realizarse este proyecto. En el año 2016, la banda cumplió 10 años y lo celebró publicando... Un nuevo y potente trabajo titulado Ixá bajo el sello Taupacá En estos 10 eh, años Solte no ha parado Su maquinaria ofreciendo multitud De conciertos incluso fuera de Euskalería, la banda nació Para mmm, pues eh, sacar lo que Llevaban dentro y eso se plasma En un estilo de hardcore Mezclado con eh, diversas pinceladas De rock metal, ariz Chipi la voz, Aritz la batería Jontola a la guitarra y coros, Aingeru Guitarra y Oscar Chicho al bajo Son los encargados de dar volumen a este proyecto. En un principio se dedicaron solamente a dar conciertos, pero dado el interés de la gente, en el año 2011 decidieron entrar en el estudio para grabar un primer CD con 12 temas. Sería Distancia Naikoa, su álbum debut con la firma del sello Music Area. En este álbum colaboran diversos artistas del panorama musical vasco, como Jota de Conigo Berners, John y DJ Alf, de MAC. E Iñaki de Nukat. A finales del 2012, Solte vuelven al estudio para grabar Hero Alea", un trabajo diferente y especial con cuatro temas nuevos, un videoclip y alguna sorpresa en su interior. Y es a mediados del 2016, como te comentaba anteriormente, y junto con su décimo aniversario, cuando la banda saca la luz y grabado en The Rock Studios de Bilbo bajo la dirección y supervisión de Urchi Arrieta y Carlos Creator. Nuevamente con el sello Tau Paká, Eh, Solte da la luz a un potente trabajo en el que colaboran Gorka Armendariz de Leiotican, Inés Osniala de Gose, Ollana Bartra Bertzolari y Aitor de J. Kanaki de Norte Apache. Ahora, en 2017, graban en la localidad de Santuchu, el 15 de julio más concretamente, un disco en directo bajo el nombre de... Ileta Hai Askenegurra, disco que se puede descargar gratuitamente en la página web de la banda solte.net Pues con este álbum, con este álbum en directo, grabado lo dicho el pasado 15 de julio en Santuchu bajo el nombre de Ileta Kaya Askenegurra comenzamos el programa de hoy de Euskal Música más concretamente con los temas Isan Saitez y el tema de Abru Arequín Isketan Isan Tan tan dance. Zuma nute peroa. Beat dance. duen. Nen en golpe Distanza I tan sai tan sai ke Mi tan sai ke Jauraekin Ba! Hemen ni ja! Hemen duela. ere. Altuko! Sonando dos de los temas grabados en directo Más concretamente en Santuchu El pasado 15 de julio De esta banda de Solte el álbum Ileta Jaya, Asken, Egura Ahí estaban sonando dos de los temas Lo he dicho en directo el tema Y el tema de Abru Arequín Isketan Y nos vamos con la formación del norte de Nafarroa Cates, que regresa al panorama musical con lo que es su segundo trabajo de estudio Sine después de haber editado eh, unos años atrás lo que era su álbum debut titulado Egi y Zuak vienen con fuerza, vienen con caña vienen con este álbum llamado Sine como te comentaba anteriormente y del te extraemos los temas Mercantia y el tema Egaris Tu y el tema Ega Rich, dos de los temas incluidos en lo que es el segundo trabajo de estudio para esta formación del norte de Nazarroa para Cates, el álbum titulado Sine. Y de Cates nos vamos... Con el primer álbum en solitario para Maider, Maider Zabalegui, que está unida desde siempre al mundo de la música. En esta ocasión nos presenta su primer disco en solitario, suey 20 años después del gran éxito obtenido junto a Light TLCA, presenta Maider su primer trabajo en solitario, pero bien acompañada por un excelente elenco de músicos. Y nos hace partícipes de un trabajo que contiene grandes valores con el que nuevamente ha saltado a los escenarios. 10 temas con mucho color y sensibilidad que navegan en el mar de la Y los sueños presentados por la cantante Y compositora de Oyatsun Reflejo y estímulo a la vez de sentimientos Transparentes, nos introducimos pues Con este primer álbum en solitario Para Maider Chabalegui El álbum titulado Suei Y de él te extraemos los temas Sutaní y Maika Secretud Eki al de tik sea Serua Argi chuko duen Icharo Chior —— Ya Y que regresa al panorama musical ahora en solitario después de 20 años Con su álbum debut Suey Y ahí estaban sonando dos de los temas El tema Sutani y el tema Amaika secreto Nos vamos con otro estilo musical diferente Nos vamos con una banda de iruña Los Sopilote Chirriaus Que surgen como continuación de la banda de Naparmex Impecables Ante el poco tiempo del que dispone antes del verano Para dar forma a las canciones y grabar un disco La banda decide grabar una maqueta EP llamada Naparmex Al igual que las grabaciones de Impecables La banda publica la maqueta Para descarga gratuita en internet También se ponen a la venta copias En CD para los interesados 4 meses después del lanzamiento De esta maqueta EP llamada Napalmex Supera el disco las 5000 descargas, la banda tiene 3 discos, Hijos de la Chingada La Saluchita y Entre Achunes Y Culebras, discos que se pueden Descargar de la página web De la banda, nosotros nos quedamos con este último Entre Achunes y Culebras grabado en junio y julio de este año del 2017 y de extraemos los temas La Chirrinca y el tema Control y KB Hey! Yeah. de los sopilotes chirriaos con este nuevo trabajo de estudio tercer trabajo entre achunes y culebras que como te comentaba anteriormente también junto a los dos anteriores se pueden descargar gratuitamente en la página web que tienen en internet, recuerda sopilotes chirriaos con el albún entre achunes y culebras Euskal Música también en las redes sociales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 Continuamos compartiendo contigo más música en la sintonía de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de la FM, en una nueva edición del programa Euskal Música, primer programa de esta séptima temporada que nos va a llevar hasta finales del mes de junio del 2018. Y ahora nos vamos con un espectáculo, el espectáculo Lurra Ardoa Dancha que refleja a la perfección la danza, la tradición y la cultura de la Rioja Alavesa. Una identidad, una esencia que hará que te transporte al corazón de esta preciosa comarca. Es el pequeño homenaje a toda su gente y, como no, a los bodegueros que dedican su vida a elaborar este preciado caldo. La integridad de las canciones que podrás escuchar han sido creadas por el chistulari y compositor Iñaki Palacios, reflejando el espíritu y la identidad de Rioja Alavesa. Para dar vida a la música, nada mejor que la danza y para ello el danchari y coreógrafo Josu Sánchez, que ha coreografiado todas y cada una de ellas representando el proceso de elaboración del vino. El espectáculo de danza y música está vehiculizado por el actor Juanjo Monago, que ejerce de bodeguero del siglo 19 Es el proyecto musical que ha hecho Iñaki Palacios y la mulisca dancha taldea El álbum Lurra Ardoa Dancha, De él te extraemos los temas Lurra y Danza del Viento. Ahí está este proyecto musical que ha lanzado Iñaki Palacios junto a la mulisca danchataldea para, pues, eh, disfrutar, digámoslo así, del vino de otra manera. Lurra Ardoa Dancha un disco libro que bueno, está editado bajo el sello discográfico Vagaviga y que de este finales del mes de julio te puedes hacer con una copia de él porque ya está en cualquier sitio, en cualquier eh, tienda de discos. Y de este señor de Iñaki Palacios nos venimos hasta Berriozar y lo hacemos con la formación Bocanada, una banda que surge en 2006 cuando cinco músicos de Berriozar deciden formar una banda de rock and roll. Más de 10 años después el grupo convertido en cuarteto está integrado por Martina la voz, Juanita Rupi abajo y Pepo a la batería. Tras dos años de rodaje ofreciendo sus primeros conciertos, en julio del 2009 graban su primer CD, Caballos Terrienda Larga, disco que presentan con una primera gira que les sirve para darse a conocer. La gira les lleva durante un año a tocar a lo largo y ancho del estado, dejando muy buenas noticias sensaciones Tras dar de carpetazo, se encierran en el local de estudio para preparar su segundo disco Trabajo que ve la luz en primavera del 2011 bajo el título de Agua y Barro Y en 2013, dos años más tarde, lo hace El Sino de la Herida Ambos discos les lleva a protagonizar Sendos Tours e incluso formar parte del Festival Viña Rock Marzo de este año 2017 es testigo de la publicación de su cuarto trabajo de estudio Libres, grabado y mezclado por Colibrí Díaz en los estudios R5DO Órica y la banda sigue con la presentación de este disco, Libres, cuyo colofón será en la sala central de Iruña el 18 de noviembre en una fiesta final de gira de este nuevo trabajo, Libres, del álbum. Libres, te extraemos los temas cuando no puedo cantar y me sobran dedos. Música Se cierra pa' siempre la veda Para el que te quiera Que llevo hasta el culo Carga la escopeta Que soy el que ladra más fuerte Que duerma tranquila la liebre Que cazo poetas Que tienen las musas Cubiertas de mierda Mientras sigo arando Cribando las letras Que ofrezco mi reino en un contenedor Que en mi yugo cabemos los Pues ahí están sonando los Berriozartarras Bocanada, que lo he dicho, el 18 de noviembre eh, Cerrarán la gira de este Nuevo Larga Duración Libres, aquí en Iruña, más concretamente en la sala Central, y desde aquí, desde Berriozart Con la formación Bocanada, nos vamos Hasta Aibar, nos vamos Con puro relajo, que regresan Al panorama musical, ya con su quinto Trabajo de estudio, el álbum Yo no me caso, compadre Un álbum en el cual te puedes encontrar 16 canciones, 16 rancheras 16 mexicanas, bueno, en definitiva Diva, el estilo musical que hace esta formación de Aibar. Una banda compuesta por galloes al acordeón Voz y Coros, Jorge García, la guitarra Voz y Coros, David García, al bajo Voz y Coros, Josu Burgett, a la trompeta Voz y Coros y Eneko Irigoyen, a la trompeta y coros. Un álbum grabado en los Estudios K de Iruña entre enero y junio de este año 2017. Nos introducimos pues con este nuevo larga duración, lo dicho, quinto trabajo de estudio para puro Relajo y de este álbum Yo no me caso, compadre, te extraemos Los temas El arrepentido y El negro José Dicen que soy el arrepentido Porque juré no volver la mal Si me arrepiento de haber querido es porque siempre tuve un rival corazón tropezó en la vía por un cariño quizá muy cruel una mujer que me dio mentiras peras y agravios con su querer arrepentido de haber querido me voy de aquí pero aunque vaya desconsolado, Eres feliz Mi sentimiento Se ira en el viento Con mi cantar Ya que pensando Con la cabeza Pa que llorar Una paloma voló del nido Eta paloma iba a un gabila Esa paloma Fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo Mi mala estrella A nadie culpo De mi dolor Me confié demasiado en ella toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar Ia que, pensando, con la cabeza, pa' que llorar En un pueblo olvidado, no sé por qué Y su danza de moreno lo hace mover En el pueblo lo llamaban Negro José Mi negro José, con mucho amor cuando vea el negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz cuando me han dicho él. Mi negro José. Perdóname si te digo negro José. Tu eres diablo, pero amigo negro José Tu futuro va conmigo, negro José Yo te digo porqué sé Amigo negro José hagas cuando al bailar y el tamboril de sus ojos parece hablar y su camisa diablada quiere saltar amigo negro jose no tienes ninguna pena al parecer pero las penas te sobran negro joé que tú en el baile las dejar yo sé muy bien ¡Ah! Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José tú eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé Amigo Negro José José en el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José Y de la música de puro relajo, que nos vamos con una banda que ya lleva un montón de años en esto de la música y lleva un montón de años en la carretera. Hablamos de José Lonayac, ya que cuando se cumplen 40 años desde su comienzo, el mítico grupo de Araya presenta su octavo disco titulado Betty Etabético. Javier, Andoni, Félix, Jesús y José Ruiz de Gordoá, aparte de ser hermanos, son excelentes músicos y reivindican a su modo la cercanía y el calor de los pequeños pueblos, donde la vida discurre más alegría. Y la romería de las fiestas populares Con públicos de todas edades Constituye uno de los momentos ágidos de la vida local Pasodobles, boleros, balses, calejiras Fandangos, mexicanas, rancheras Cumbias, merengues, ska, rock, rigi El amplio repertorio de esta banda De José Llanayac Siempre busca el baile Suelto y agarrado 17 discos en 40 años de andadura Este es el último de ellos El álbum titulado Más concretamente, betty etabético Betiko Y de él, te extraemos los temas Marichu eta Josechu Y el tema, Jaya Marichu a un día Danide grazia, burukoiea dut, burbindutzen azia. Larogei urte der, daukat edadea, zenar gaia nahi dut, jator eta gaztea. Ezeri badut, irugaren, boengo zoa ta zezurri nalzaretsa rin. So zurriña, ez sobrina Zarissa Rii Os hechuna eta unii Uta berrikoa rosa, surekin hain nuken, nire bizitzao sa, lembaile marizu, dioktea sa gundo e sa. Ezeri balut, dirugare, oen danzoa, tracessu drignan, sarri, sarri. so a tassa sorrigno Taukate dadea, zenar gaia nahi jator eta gaztea. Ezeri badu, hilukaren, boeko zoa, ta zezu griinak sarri-sarri. Ezeri badu, con suo attaccesso rignazza risarris te di pau il galere poi con suo egun la nera yo anpear de rigorres bizitzar en escatquis una amestitu guna betezcordes hasta l'enociralera gore conbeta quiones ha llego ne amistueta or pehia laia sorteda de res ase pomita la Betzeko gure naia, atzegin eta arraia, nina guregin egun batez. Haize polita da jaia, egin dezagun naia, onizateko garaia, bizi dezagun zorionez. na guztietan mete ordua jolas zerua hemen dagoetan lurten dugunean bizimoz ez gerta kezun larri viajere astube sin dira minez Baina haiar ene pelea barrenean barrenea kortelite que da haya Eta etzeko gure naia, hartzegin eta aldaia, nina gurekin egun batez. Aizepolita da jaia, egin dezagun naia,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 ocho minutos alcanzamos el punto de las siete y media de la tarde, en Sintonía Berriozar y Ratia, 100.8 FM este primer programa de esta nueva temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia, temporada número 7 que nos llevará hasta finales del mes de junio del 2018 programa número 245 que concluye, no antes recordándote que hemos escuchado a Solte con su nuevo álbum, álbum en directo Ileta que negurra grabado el pasado 15 de julio en Santuchu también el segundo trabajo discográfico de la formación del norte de Nafarroa Cates, Maider con su primer álbum en solitario su EI. a los uh, sopilotes Chirriaus con este su tercer álbum entre Achunes y Culebras, disco que como los dos anteriores también te lo puedes descargar gratuitamente en su página web. Nos hemos ido un poquito a disfrutar del vino con Iñaki Palacios y Mulisca Dancha Taldea, con ese su álbum Lurra Ardoa Dancha, Los Berrios de Bocanada, que el 18 de noviembre ponen final a su gira libre, Saquen y Luña en la sala central, puro relajo con su quinto trabajo discográfico Yo no me caso, compadre también José Lonayac, que regresan al paronao musical con su 40 aniversario y lo hacen con su nuevo álbum en directo, Betty Etabético y vamos a cerrar el programa de hoy, el primer programa de esta nueva temporada de Euskal Música con la formación Irkaya, banda de Steggy Alizarra, que acaba de publicar Lo que es su nuevo álbum titulado Igualmente que ellos, Irkaya y Dell Te vamos a extraer los temas Que es Surraren y Kasle Arina Y el tema pistu No antes recordarte que el próximo jueves 5 de octubre nuevamente estaremos contigo aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia, pero con un programa especial, un programa dedicado a la formación gaste Gasteistarra eh, Betagarri, que nos dejaba, que nos decía adiós a finales de julio de este año 2017 con ese concierto de despedida en un sitio como la Kunza, en un eh, festival, en un macro festival como el Atorchu Rock. Lo dicho, el próximo jueves programa especial dedicado a la banda Gastistarra, Beta Garry, donde repasaremos la discografía, biografía de la banda y escucharemos pues entrevistas y cortes de presentaciones de discos. Todo ello el próximo jueves, lo dicho, en ese especial de Beta Garry. Ahora nos quedamos con ellos, nos quedamos con Irkaya desde Estella Lizarra, con su álbum debut y con los temas que Surraren y Kasle Arina y el tema Pistu. Recuerda, el próximo jueves volvemos aquí en el 100.8 en Berriozar y Rátiar.